¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el Chocolatazo a la Ciudad de México. Tenemos a Raquel. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Oye, le vamos a hacer el Chocolatazo a Israel. Él, él está en la Ciudad de México, tienen dos años de relación. En dos años, ¿cuántas veces lo has visto a Israel? ¿Cuántas veces lo has visto a Israel? Oh, varias veces. Yo voy yo voy cada rato para México y lo miro allá. ¿Qué es cada rato? ¿Cada dos meses? cada ¿Tres veces por año? ¿Cuánto? Cuatro veces al año. Bueno, el año pasado sí dejé un poco de ir por lo de la pandemia. Y entonces, este, allí sí no fui por mucho tiempo porque él se enfermó, estuvo muy enfermo y, y él también me pidió que no fuera yo por, para no contagiarme, para Por claro. la salud también bueno uh -huh. la, la cosa es de que entonces lo has visto que unas cinco o seis veces no nada más en persona um, podemos decir unas diez veces bueno ustedes se conocieron de una manera muy muy muy rara no ¿Cómo lo conociste um, porque yo fui para méxico estaba yo enferma y este entonces él este nos llevaba y nos traía a mí y a mi familia así porque él era taxista O sea, él era taxista sí. y así lo conociste, porque a ti te llevaba y te traía a lugares. Sí, sí, exactamente. Ok, sí. y entonces, ¿cómo es que empezó a nacer el amor por el taxista? Bueno, pues ya de ahí empezamos a platicar, a platicar, así seguimos platicando, y bueno, pues ya cuando me vine, pues ya pues ya, ya era yo su novia, pues... Yo me regresé, él se quedó allá, quedamos en más o menos como en un año de que yo iba para arreglar mis cosas aquí y iba a regresar para allá y él también estaba arreglando cosas allá, entonces este en, iba yo a regresar pronto, ¿no? nada más que pues se vino lo de la pandemia y ya se tardó un poco más todo eso. Ahora tú dime, tú obviamente lo amas a él? Sí claro lo amas muchísimo sí claro y J y él sí. dice que te ama a ti sí bastante también entonces la idea es tú sí. quieres tenerlo en Estados Unidos contigo Sí con un ahorita la idea es de que yo me voy a ir a vivir un tiempo para allá entonces casarnos y ya después pues ya traérmelo legalmente para acá Ok tú tienes 50 uh -huh. años eh, perdón tú tienes 52 uh -huh. años él tiene 50. Sí. Obviamente ya no piensan tener hijos o sí? No. Entonces la idea es estar con él, vivir con él y te apoyan tus hijos? Sí. Sí, ellos, ellos lo conocen, hasta lo saludan cuando yo estoy hablando con él. Sí. ¿Y por qué vas a hacer el chocolatazo si todo está tan bonito? Bueno, es que pues últimamente pues sí hemos dejado de hablar un poco, él tiene mucho trabajo. Y como le digo, yo me voy a ir para México, pero yo quiero estar segura de que antes de que yo deje todo lo que tengo aquí, mi trabajo, todas mis cosas, necesito estar segura y saber bien, 100%, porque no voy a dejar. Muy bien, bueno, vamos a llamarle Garbanzo, vamos a ver qué pasa. O sea, ¿qué le ha cambiado contigo? Ya no estaba, ya no está tan enfocado como antes. como un poco la chispa, un poco como que se ha perdido un poco esa chispa que había antes. ¿Él estará ahorita manejando? No, eh tiene tienen ahorita ya no está taxista, él tiene este un donde venden comida, pero supuestamente hoy hoy tra, hoy está descansando. Hoy no trabaja. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? ¿Hola? con Israel, por favor. Hola, ¿no? ¿Me pongo aquí? Hola. ¿sí? De parte de Carla, mi nombre es Carla Te llamo de una compañía de chocolates Israel Tenemos una promoción Donde le mandamos chocolates Totalmente gratis, en forma de corazón a Alguna personita especial Que tú tengas, si es que tienes alguien Israel Le mandamos estos chocolates Y es solo una promoción, ¿tú tienes alguien especial? No, por el momento yo creo que no Ahorita, yo tengo que ver ese número, ¿Vale? Muy bien, o sea que no hay nadie Especial y no te gustaría mandarle los chocolates A nadie porque no tienes a nadie especial Sí, no Perfecto, bueno, pues te dejo Israel Entonces aquí le ponemos que tú no tienes a nadie especial No, gracias Y también le podemos poner aquí que para ti no es especial Raquel, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, no, la verdad es que yo te ¿Por qué te ¿Por qué tienes mi número? ¿Y por qué sabes el número de Raquel? Bueno, tengo el número de Raquel porque ella me lo dio y me dio el tuyo también para ver si tú le mandabas chocolates a ella. Ella quería que te hiciéramos esta pregunta para ver si tú decías que tenías alguien especial, pero dices que no. Ah, porque... Sí, pero déjame hablar primero con ella. Claro que sí, de hecho ella estuvo escuchando la llamada, eh, Israel. Bueno, Raquel, ya escuchaste, adelante. Hola. Bueno. Hola, papi. Hola, papi. Quería mis chocolates para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo No, pues nada más quería que me mandara mis chocolates. ¿Y qué pasó? ¿Sí? okay Ok, mamita. ¿No creo que soy especial o qué? Claro que sí, pero pues nunca me imaginé que así fuera, mamita. ¿El me, me sorprendí porque pues de aquí no tengo a nadie ¿no? tú, pero estás hasta allá pero le digo, no, pues uh -huh. no, sí pues, uh, no, pues, pero hasta allá pues hasta acá los quería yo ok, ah, que te los mandamos mamá. sí, que me sorprende ¿Sí? con que no soy especial ah, no, claro que sí pero es que estás allá de aquí pero yo no tengo nadie, nadie, ¿sabes que no bueno, allá pues sí, ya sabes, no que yo, como me dijo Raquel, ¡Claro que sí! Uh -huh. pues, yo ¿Pero qué? ¿O qué? ¿O cómo? No entiendo. Pues es de los chocolates que me estaban me estaban ofreciendo. Le digo, pues va, pues ahí está, a ver si me los quiere enviar él. Ajá. Ajá. Uh -huh, está. ¿Tiene bueno, bien? Pues sí, pero la condición era que usted dijera que yo era especial, que sí... No, sí, sabes que sí, pero yo de aquí no tengo nada, pues estás tan lejos Digo, pues allá no, nada, no seré tú, de aquí no, a Al contrario, sí. deben estar contentos porque sabes que no hay nada más que tú sí. ¿Estás hasta allá? Ah, ¿Será verdad? Sí. Voy ver Claro, don't you sí. sí, por eso ahorita me, me sacaste el lleno de que hay Pero bueno, este, déjame, déjame darse por videollamada Oye, Raquel, dijiste como que ya se estaba enfriando todo Y que tú ya querías arreglarle papeles a él Y él al inicio dijo pues que no tenía nadie Ya hasta que te mencionamos, ¿no? Ya ve, ya ve, ya ve Que nos iban a pagar a la boda gratis Que nos iban a pagar hasta la boda gratis Oh no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nos casamos, ¿eh? una ¿Eh? gran No, pues ella también al escuchar que dijiste que no tenías a nadie especial, también ella se llevó una sorpresa. No, no en México, ¿no? Allá sí. Es que acá en México. O sea, como no está en México no es especial, ya que está en México ya va a ser especial. Pero, pues, pues, sí, claro, Doc. Y ese acá nadie me llama, ¿no? <risa> Bueno, pues ella estaba muy preocupada, nos llamó, estaba diciendo a ver si no tiene a otra y pues a ver si me manda los chocolates a mí y pues bueno, pues ahí estuvo la llamada, Raquel. Y bueno, esto no es como un juego, una broma ni nada de eso, esto es algo serio. Ella quería saber si tú no tenías a otra, le mandaba chocolates a otra. Ah, no, no, véstame, preocupé, no, bueno, Raquel, último que le quieras decir a Israel... No, pues sí. nada, pues, como quiera, ahí vamos a seguir así, a ver, más adelante. Claro que sí, de uh -huh. que nos vamos a vamos a casar. Uh -huh. Israel quiere sus papeles, entonces tú, ¿qué le quieres decir a ella? Porque que es la única, y que sabe que es la única, y que estoy aquí yo para ella. Y que la amo mucho. Es decir, que estoy tranquila, que sabe que la quiero mucho que nos vamos a pasar. Yo creo que mi, mi palabra correcta fue eso de que vos no te hiciste esa pregunta que no, no hay creo que no, porque aquí en México no. ahí está. Hay una tía y Así que no me gusta. ¿Eh? ¿Esto lo va? Esto fue El Chocolatazo y tú. Tu...